Soledad Barría, ella los viene a acompañar para hablar de un tema que es realmente importante eh, para toda la comunidad que sigue a Soledad y un y temas que son relevantes para este fin de semana. Soledad, te doy la más cordial de las bienvenidas. Presenta tú la temática que viene a continuación. Adelante. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Puente Alto. Hace mucho tiempo que nos podíamos estar en esta querida Radio Puente Alto. Eh, y hoy día eh, nos traen... Uh, Algunas novedades. Tenemos el día domingo 26, elecciones al interior del Partido Socialista eh, que implican también, por cierto, a Puente Alto. Entonces yo eh, quisiera, eh, vamos a presentarnos los que estamos aquí, pero sobre todo presentar a Rosa Alláñez, que no es candidata y que es nuestra eh, ferviente amiga que va a conducir este programa, que vamos a tener eh, la posibilidad de conocer candidatos, temáticas, eh, posibilidades, que es lo que está en juego con esta elección del día 20, domingo 26 de mayo. Rosa. Muy buenos días a todas y todos de los radioescuchas de la Radio Puente Alto. Efectivamente, como dice Soledad, Tenemos un importante acontecimiento este día domingo a partir de las nueve y media de la mañana, eh, que son las elecciones eh, del Partido Socialista de Chile. Y eh, nosotros como comunidad de Puente Alto estamos todas y todos llamados a votar los eh, que part formamos parte de este gran partido, el Partido Socialista de Chile. Entonces, eh, yo hoy día conversando acá tengo cuatro candidatos ...un candidato y tres candidatas... ...a ciertos niveles de, de los estamentos... ...que el partido elige... ...y vamos a conversar con ellos... ...que nos cuenten su cuáles son sus sueños... ...sus propuestas... ...de, de candidatura para este gran cambio... ...que el Partido Socialista requiere... ...porque somos un partido de oposición... En, ...en el actual gobierno... ...y somos un partido de los trabajadores... ...somos un partido de izquierda... ...somos un partido comprometido con la clase obrera... ...entonces desde esa mirada... Yo, eh, no, nos interesa darle a conocer a ustedes también cuál es lo que soñamos para el futuro, de manera que el domingo cuando vayamos a, a sufragar, a votar, eh, no nos equivoquemos. <risa> Tengamos eh, nuestra, en base a nuestra propuesta de hoy, ustedes puedan guiarse también para que eh, apoyemos la lista eh, que en este caso está aquí reunida con nosotros, que es la lista B. De buenas, bueno. Yo quisiera... ah. Adelante. Sí, es que eh, quizás debemos clarificar eh, quiénes son los que pueden votar en Puente Alto. Sí, eso es justamente ah. parte de, la, de las propuestas que tenemos que me gustaría que ustedes mismos contaran qué es lo nuevo, lo novedoso que hoy día tiene en estas elecciones del Partido Socialista. Así que denle nomás, doctora. <risa> Bueno, eh, en Puente Alto eh, hay eh, aproximadamente mil militantes del Partido Socialista en la comuna. A nivel del país eh, son aproximadamente eh, 50.000, de los cuales votarán más o menos la mitad, nunca vota la totalidad. Estos son los militantes que eh, se reficharon, que volvieron a eh, manifestar su voluntad de estar en el partido. Eh, y esos son aproximadamente mil militantes en Puente Alto. Entonces, este día eh, domingo eh, se vota eh, para cinco cosas, que es lo primero que hay que clarificar. Se vota al Comité Central Nacional, Eh, esos son algunas personas que van a ir, el comité central del Partido Socialista es como una especie de congreso, ¿ah? es como el congreso del Partido Socialista y de dónde va a salir el futuro o futura presidenta del Partido Socialista va a ser presidenta, tenga algo seguro. Bien. Nosotros los aquí presentes apoyamos eh, la posibilidad de un cambio al interior del Partido Socialista, no la continuidad que significa lo de Álvaro Elizalde, sino que un cambio con Maya Fernández, que está más acorde a los tiempos, es joven, es mujer, eh, bueno, es nieta de Allende, y ha logrado reunir con ella una serie de personas que... Eh, a lo mejor algunas que no les gustan tanto eh, a eh, los distintos militantes Sin embargo, la idea es trabajar por fortalecer el Partido Socialista Y representar de mejor manera la oposición Y ser francamente eh, un buscador de alianzas hacia la izquierda Cosa de poder eh, ser un instrumento de cambio efectivo en la sociedad Yo tengo el honor de ir al Comité Central eh, Nacional. Así es. Nacional. Ese es uno de los votos. Pero aquí hay un cambio importante, que hay que votar por un hombre y por una mujer. Entonces, por ejemplo, en el voto del Comité Central Nacional hay que votar por un hombre y por una mujer. Así que la mujer B42 soy yo y eh, próximamente deberá llegar había quedado de venir otra persona también del Comité Central Nacional. Pero así, cada nivel tiene dos votos, un voto, o sea, de cinco votos en el fondo vamos a marcar 10 preferencias, en cada uno de los cinco vamos a votar por un hombre y por una mujer. En el Comité Central en este legislativo hay las personas que se eligen de nivel nacional, que soy que yo voy al nivel nacional y otros que se eligen ...por los niveles regionales... ...y aquí tenemos un candidato... ...que va al Comité Central Regional... ...a quien le paso la palabra en este instante... ...para que se presente. Sí, eh, a mí también antes... ...le quiero pedir antes de que se presente... ...o cuando se presente el candidato también... ...que nos explique un poquito más... ...sobre esto de los votos... ...por qué esta modalidad hoy día... ...del Partido Socialista. pero muchas gracias... Eh, mi nombre primero, Pascal Merino Pampuero, eh, abogado de profesión, trabajo aquí en, en Puente Alto en la Inspección del Trabajo y militante hace algo más de 30 años en el Partido Socialista. Eh, yo diría que estamos enfrentando varias novedades. La primera es que por un acuerdo del Congreso del Partido, <coughs> finalmente se ha instalado el voto paritario. que significa...? que en todas las estructuras internas del Partido Socialista va a haber un mismo número de mujeres y de hombres. Pero además para evitar las distorsiones que genera en, en, en cuanto a la forma de votación, una distorsión democrática, hoy día ese voto paritario significa que va a haber también paridad de universo electoral, que significa que en cada voto el elector va a poder Eh, marcar por un hombre y una mujer. Si alguien marca solamente por hombre o solamente por mujer, ese voto es nulo. ¿Por qué? Porque haría una diferencia en el, en el universo electoral. Y para poder dar paso a, a las demás compañeras que están aquí presentes, si sí, tengo ganas de al menos plantear que no se trate de una elección más dentro del Partido Socialista. Hay motivos importantes para tomar una decisión. Y fundamentalmente ello dice relación con el rol que históricamente le ha correspondido al Partido Socialista de Chile. Es decir, es un partido, como bien usted lo decía, que representa a los trabajadores, que representa ciertos ideales como la igualdad, la equidad, que de algún modo nosotros podemos ir vislumbrando en cada situación de la vida diaria cómo se han ido mancillando. Hablar de igualdad cuando, por ejemplo, tenemos un sistema de pensiones que genera pensiones miserables, un sistema de pensiones que además solo sirve para financiar a las grandes empresas, un sistema educativo en donde no existe verdadera igualdad para el ingreso, un sistema penal, penitenciario, que también castiga con por sobre todo a la pobreza y no a quienes cometen grandes delitos. Esa falta de igualdad involucra que las personas tenemos que tomar una decisión frente a la vida, cuál es el proyecto de sociedad que queremos. Y el rol que le, que le corresponde al Partido Socialista de Chile es justamente apostar por una sociedad más equitativa, por una sociedad en donde la distribución de la riqueza involucre también el reconocimiento de la dimensión humana que tenemos las personas y por lo tanto realzar al trabajo por sobre la acumulación indecente de riquezas. Y en este contexto hemos creído eh, necesario, de algún modo, redireccionar lo que ha hecho el Partido Socialista de Chile. La lista de continuidad no son nuestros enemigos, son nuestros compañeros de partido. Pero tenemos que reconocer que no han sido capaces de conducir al Partido Socialista en este rol que le compete. El Partido Socialista tiene que tener una voz clara, permanente, sobre todos los aspectos de la política. Y es a eso a lo que nosotros deseamos apuntamos a recobrar el rol que nos corresponde muchas gracias Pascal y ahora eh, a nosotras las mujeres, qué número, que letra y qué número, ah, que voto Merino, yo voy al comité central por la región metropolitana, el voto es de color amarillo y voy con la B 16, 16 muy bien, gracias Pascal y ahora nos quedan las mujeres de este partido que van a la dirección comunal Y quiero que se presente cada una de ellas Yo no voy a decir nada de ellas Después les preguntaré más cosas Porque es interesante esta votación del PS hoy día Cuando las mujeres vamos al 50% Alejandra Hola, buenos días eh, a todos Mi nombre es Alejandra, como dice la Rosita Alejandra Peña eh, Voy como candidata al Comunal Puente Alto Escucha, eh, qué decirle porque en realidad Pascal eh, eh, si tuvo una insolididad Eh, una visión que en realidad nos representa eh, y si hoy día yo por ejemplo me puedo preguntar por qué quiero, pese que la verdad es que nunca he estado en una eh, directiva del partido por qué hoy día yo quiero eh, estar presente es porque efectivamente creo que la organización eh, va a fortalecer el territorio eso es lo primero eh, somos capaces de transformar Y eso es algo que yo hago a diario, estar en el territorio. Hoy día el Partido Socialista tiene que estar presente en distintas eh, actividades que hace la comunidad de Puente Alto. Y en eso sí me siento representada, trabajar eh, con la comunidad acá. Creo que, así como decía Pascal, esto no son dos listas enemigas. Somos compañeros de partido, eh, nos vamos a ver siempre. Tenemos hoy día una visión distinta. Queremos transformar queremos ser la voz del cambio eh, creemos que también se tiene que renovar esta política no podemos estar siempre como eh, con una visión tan tan antigua si en realidad hoy día tenemos eh, la sociedad funciona distinto entonces tenemos que tener una, una visión un entregar por ejemplo y algo que, que en realidad he, he, he tratado va a ser eh, una comunicación clara efectiva con la militancia y que se genere desde de acá, a Puente, desde Puente Alto hacia el nivel central y desde el nivel central hacia Puente Alto tiene que ser fluida no puede ser que por ejemplo nosotros acá eh, en la comuna eh, no tenemos una sede de partido donde nosotros podamos eh, juntarnos reunirnos, eh, tener un lugar de encuentro en donde en, podamos llegar eh, compañeros que pensamos distinto, pero una casa común, eso es algo súper importante Y bueno, eh, le voy a dejar eh, espacio a, a mi compañera acá. Eh, bueno, mi número era el, el B10 y otra, así como un pequeño corchete. Además, eh, me, me parece fantástico esto que hoy día podamos entrar tanto la misma cantidad de hombres como de mujeres porque finalmente a nosotras nos da la posibilidad de, de competir solo entre nosotras Y, y poder eh, trabajar en conjunto. Esto no, no es una guerra de, de, de hombres, de mujeres, sino que en realidad trabajar juntos eh, precisamente para eso, para, para hacer quienes fortale eh, podamos fortalecer el partido, entregar eh, mayores herramientas tanto a la comunidad como eh, al país completo. Bueno, nos queda una, una para compañera para presentarle, creo que lo importante de los aportes de Alejandra es justamente eso, un partido presente en los territorios, un partido con propuestas desde la base hacia la dirección nacional. Y, y lo otro que destaco también de Alejandra y la compañera que se va a presentar es que la mayoría de las personas que van al Comunal de Puente Alto de la Lista B son personas nuevas, con aspiraciones y con sueño y, y la que viene hoy, ahora es justamente lo que nosotros siempre estamos esperando, que el aporte de la juventud. Hola eh, a todas y a todos. Yo soy Paloma Silva, eh, terminando mi estudio de trabajo social. Tengo 25 años y milito hace ya algunos años en el Partido Socialista y eh, bueno mis compañeros han dejado muy claro ya todo lo que lo que la lista B en sí propone que es un cambio eh, un cambio para mejorar el partido socialista eh, en el tema comunal eh, nacional regional y, y bueno mi propuesta es un, un poco más de lo mismo es poder bajar eh, que el partido baje hacia las bases de nuevo que vuelva a ser desde la desde la comunidad, toda todo que todo lo, las mejoras sean desde, desde la comunidad, o sea, para las personas. Eh, eh, hacer el cambio radical desde desde ese sentido, o sea, estar estar trabajando con la gente. Y, y bueno, eso, eso en realidad. Eh, no, no, ¿y cuál no tengo mucho que decir. Número, eh lista? mi lista es B mi número es 9 y también estoy postulando para trabajar en la eh, dirección del comunal Puente Alto muy bien, entonces la B sí, B9 9, sin olvidarnos sí. ¿Y, y la Alejandra es B también B10 son del comunal Pascal era el B 10, 16, 16 Pero del, regional, del comité, comité central. central de, de la, la región metropolitana y doña Soledad Barría Irón ella es la B42 y es miembro y candidata al Comité Central Nacional. Bien, eh, se nos ha eh, incorporado al panel aquí, que está brillante, otro compañero. Él es Ernesto Águila, que también va a la, a la elección de este partido, de este sueño socialista que tenemos de la lista B. Compañero, bienvenido. Tenemos una preguntas. Bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre es Ernesto Águila, yo soy académico de la Universidad de Chile. Eh, bueno, soy socialista desde los 18 años. Mis abuelos eran socialistas, mis padres también. Y ahora me posturo al Comité Central Nacional. Vamos juntitos aquí. Vamos juntos con Soledad Barría y con todos los amigos y amigas que están aquí presentes en una misma opción que es una opción de recuperación y cambio socialista. Recuperación porque hay muchas cosas que se han quedado en el camino y que el Partido Socialista debiera recuperar. Eh, entre ellos su, su inserción y su presencia en, en lugares tan significativos como Puente Alto. Eh, pero también de cambio, porque hay, hay una sociedad que ha cambiado, hay nuevas temáticas que asumir, a las viejas ideas socialistas hay que inyectarle hoy día también mucho feminismo, mucho mucha preocupación por el medio ambiente, mucha preocupación por la ciudad, en fin. Entonces, eh, recuperar los principios, eh, los ideales del Partido Socialista, su, su bonita historia, pero también proyectarla hacia una sociedad que ha cambiado y que requiere también nuevas respuestas. Muchas gracias. Ahí tenemos la... Eh, palabra de Ernesto Águila que es la lista B y su número compañeros 57 57 a no olvidarlo <ríe> me parece que tenemos algunas preguntas que eso es lo más interesante de los programas de radio que hacemos acá cada jueves, así es que adelante muchas gracias acá en Estudio 2 Marcelo ah, no, te Andrade te está en sintonía escuchando, dice ¿cuál es la importancia para Puente Alto, el Partido Socialista en términos de que ¿por qué es importante votar por estas personas? ¿Qué, ¿Qué nuevo puede traer, dado el descrédito que tiene la política a nivel nacional? Pregunta número uno. La pregunta número 2 la hace Gabriel García. Estoy escuchando atentamente. Eh, nuevamente, me parece interesante lo que están proponiendo. ¿Cuáles van a ser las verdaderas vitrinas para que las mujeres aporten a esta nueva sociedad? Ya que su mirada es muy importante. ¿Y, y cómo afecta esto? ¿En qué lista va...? la señora allende si va a la reelección me gustaría saber eso gracias muy bien no, acá tenemos a la nieta de allende sí. eh, la malla claro. sí. quien va a doctora usted va a responder bueno, alguna? Sí, y todos pueden aportar ah, quiere la alejandra que responde eh, pero Bueno, nos vamos a ir turnando acá. Muchas gracias a Marcelo y a Gabriel por las preguntas. La verdad es que es muy importante e interesante para nosotros la interacción, porque justamente una de las cosas eh, importantes que queremos recuperar es la comunicación con la comunidad. Eh, se ha producido ese descrédito que señala Marcelo es una realidad. Y eso es porque nos hemos encerrado. Los partidos políticos se han encerrado muchas veces más en temas de poder que eh, haciendo lo que la comunidad eh, justamente pide. Entonces, le, uno de los elementos importantes, Marcelo, de esta opción de la lista B, que es de Maya, Fernández y todos los que aquí vamos en los distintos niveles, eh, es que lo que hemos declarado es que tenemos que hacer del partido hacia afuera lo mismo hacia adentro. Si queremos más democracia en el país, también tenemos que tener un partido más democrático y transparente hacia adentro. Okay. Si queremos hacer cambios sociales, tenemos que tener un partido que sea capaz de hacer esos cambios también. Entonces, uno de los elementos es recuperar justamente la confianza de la sociedad participando con las organizaciones sociales Eh, sin utilizar esas organizaciones, sino como aliados naturales eh, para recuperar el descrédito. Yo quiero señalar, por ejemplo, que en materia de salud nosotros hemos estado construyendo con... Eh, distintos partidos políticos, somos en este momento siete partidos políticos, 6 eh, además del Partido Socialista, más las organizaciones sociales, hemos estado discutiendo respecto a cuál debiera ser una verdadera reforma de la salud que le sirva a nuestro pueblo, a propósito de que se han planteado proyectos que no nos gustan, pero que tenemos que hacer alternativas. Entonces hay que trabajar... ...con las organizaciones... ...y yo creo que esto en Puente Alto, Marcelo... ...es muy importante... ...aquí hay muchas organizaciones... ...pero están atomizadas... ...necesitamos partidos políticos fuertes... ...que trabajen con ellas... ...codo a codo... ...y eso es lo que nosotros quisiéramos... ...del Partido Socialista. Eh, bueno, eh, responderle también a Marcelo... ...en realidad... Eh, que, ...que preguntó por qué hoy día votar... Eh, ...a las elecciones... ...primero decirle que... Eh, ...quienes votan efectivamente son militantes y del Partido Socialista y entre eso porque la pregunta él es, es, es, como que llega un poquito a la guata ¿eh? ¿por qué ir a votar cuando hoy día eh, nos, yo he recorrido eh, harto el territorio porque la hice eh, bueno, esto, a, a, eh, dijo, eh, esta política antigua y yo me, me agarré un poquito de la antigua y he ido casa a casa a buscar a los compañeros muchos que eh, no tenían muchas ganas de, de ir a votar y, y ahí... Eh, viendo la cara de los compañeros le he dicho bueno porque usted no quiere ir a votar porque en realidad cree que esto es más de lo mismo nosotros no somos más de lo mismo nosotros queremos y estamos apostando por un cambio estamos apostando por eh, trabajar codo a codo con los compañeros eh, independiente que hoy día estemos en listas distintas, esto es un partido en donde estamos todos juntos podemos pensar distinto, antes lo dije pero Eh, el día después de las elecciones tendremos que juntarnos y llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos y trabajar con la comunidad, seguir visitando los territorios eh, y tener, insisto, una comunicación fluida con, con tanto con la militancia como con las personas que no son militantes del partido. Porque tenemos que, que preocuparnos y hoy día estar presente en la comunidad de Puente Alto. Me parece sumamente importante en lo del que vamos a hacer al día siguiente sí. y creo que hay que sentarse a hacer un programa de trabajo territorial Exacto. no puede ser que cada uno cada militante dispare por su lado ¿Alguien más quiere conversar sobre Marcelo Andrade o vamos uh -huh. directo a la, a la pregunta de Gabriel García? Adelante Bueno, gracias, yo había pedido la palabra porque sabiendo lo poco de tiempo que tenemos en realidad se nos hizo una pregunta Realmente interesante. ¿Por qué ha caído en desprestigio la política? Y yo diría que, obviamente, son muchos los factores que inciden en ello. Uno podría remontarse perfectamente a los tiempos negros de, de la dictadura, en donde el aparato militar, derechamente, hizo un trabajo durante años de desprestigio de la política y de los políticos como un modo de diferenciar al mundo militar del mundo político-civil. Pero en estos últimos años se han ido sumando otros factores que son de una incidencia mayor, como por ejemplo, derechamente, la corrupción y la acumulación de poder en unas pocas personas. ¿Cómo es posible que, uno, que unos mismos parlamentarios o unos mismos alcaldes estén detentando el cargo durante ya a esta altura 20, 30 años? Bueno, esa pregunta obviamente nos hace caer en la cuenta de cuál es el rol verdadero de la política. Y principalmente yo lo que apunto es a buscar o recuperar esa esencia. La política es en esencia eh, la actividad más noble del ser humano. El ocuparse del otro, el ocuparse de los asuntos públicos. No es simplemente ocuparme de mi vida personal, de mi vida privada, de mi familia, sino que me debe interesar qué es lo que pasa con todos los demás precisamente desde el punto de vista de los principios del Partido Socialista ahí hay un rol fundamental que cumplir ¿por qué? porque el Partido Socialista primero son partido político y segundo que busca equidad busca igualdad y por lo tanto en este contexto en donde se han producido problemas eh, escándalos de corrupción en toda la esfera política, naturalmente que la recuperación y cambio que nosotros estamos proponiendo pasa fundamentalmente por recuperar el rol que tiene un partido político en el país y específicamente la política, todos son políticos las personas que nos están escuchando también, ¿por qué? porque al opinar están haciendo política pero no nos quedemos solo en la opinión propongamos y hagamos algo sobre nuestra sociedad paloma tú quiere decir al respecto a pregunta no, yo quisiera agregar eh, simplemente lo siguiente de eh, yo creo que la, la ciudadanía no tiene que que caer en la trampa de pensar que las soluciones a sus problemas son soluciones individuales yo creo que una gran mentira de este modelo es eh, hacernos creer que para resolver nuestros problemas de salud de educación de de vivienda, de calidad de vida en las ciudades. Eh, el, el camino es eh, un camino individualista eh, y no el camino de la organización, el, el camino de, de, de transformar en, en, en demandas políticas, eh, demandas que son sociales. O sea, esta separación de la, de la política y de lo social es algo que favorece mucho, digamos, a, a la derecha y a quienes... ...quieren resolver esto por la vía solamente del mercado... ...eso es una cosa que quería decir... ...y lo segundo, bueno, el, el Partido Socialista... ...se ha definido como un partido feminista... ...y yo creo que esa es una definición... Eh, ...de fondo, la incorporó a su declaración de principio... ...y significa entender... ...de que los problemas... ...que hoy día enfrentan las mujeres de... ...de, de brechas salariales que las perjudican... ...de desigualdad en el acceso al trabajo... ...y a la calidad de esto... Eh, a los problemas de violencia etcétera eh, es hoy parte de la agenda de bueno en este caso del partido socialista pero debe ser la agenda eh, del país y, y en eso hay mucho mucho camino por recorrer y yo creo que en eso eh, la elección de maya fernández allende eh, es un sería una tremenda señal así como de soledad y bueno de algunas también de las candidatas que están acá una tremenda señal de que estamos en tiempo ...de mujer... ...y que lo que corresponde es poner por delante... ...también esa sensibilidad... ...y esas demandas... ...y, y creo que el, el domingo... ...el triunfo de Maya Fernández... ...va a ser un claro giro del Partido Socialista... ...en esa dirección... Sí. Eh, ...no solamente los cambios del Partido Socialista... ...en cuanto a feminismo... ...este es el siglo de las mujeres... <risa> ...y en relación sí. a esto yo quiero también... ...que Paloma nos cuente... ...cómo ve este aporte desde el feminismo... ...porque ella es una mujer joven en donde ha sido la juventud la que ha incorporado temática bien importante y que el Partido Socialista ha hecho carne de ellos. Eh, bueno, eh, nosotros eh, hemos estado trabajando en Puente Alto eh, fuertemente con, con agrupaciones de mujeres y movimientos eh, movimientos grandes de mujeres. Puente Alto normalmente es una eh, es una de las comunas que está que se se aparta de Santiago para Todo, todo tipo de movilizaciones las marchas, y se ha demostrado que son que que, que son eh, movimientos muy fuertes pero eh, lo que lo que siento que no se está haciendo en, en, en la comuna o sea en el comunal en este momento es incluirse siendo que hay mujeres en el comunal hay mujeres que, que, que están cerca de esto Eh, no, no se está incluyendo con, con, con la comunidad y eso es lo que nosotros buscamos hacer es lo que hemos estado haciendo hasta estos momentos hemos trabajado en conjunto con la comunidad hemos trabajado en conjunto con las mujeres y hemos demostrado que somos capaces de poder hacerlo quiere decir algo? así que eso eso yo creo que es lo que lo que lo que está dentro de nuestra propuesta de poder poder entregar mucha más lucha y poder estar junto eh, Eh, poder trabajar en conjunto con, con estos movimientos okay. Soledad, a usted todavía le queda algo de feminismo así que cuéntenos, de esta, de esta, pregunta, <ríe> no. me a esta pregunta me refiero <ríe> Bueno, a Gabriel García, muchas gracias esto de la vitrina, en primer lugar, como decía Ernesto Águila eh, la primera vitrina es Maya Fernández nuestra eh, candidata a presidenta Eh, que eh, esperamos el día domingo poder tener la fuerza suficiente para que ella sea la próxima eh, presidenta eh, y yo creo que en Maya eh, se encarna eh, una eh, una cosa muy interesante e importante del poder de las mujeres que es un estilo de, de ejercer el poder diferente eh, me ha tocado viajar con Maya Y lo que uno nota en ella es de verdad la voluntad de que seamos los constructores entre todos como un colectivo de este partido como instrumento de cambio social. Aquí no vamos a elegir a una iluminada eh, que nos va a llevar por la senda, sino que a una líder, mujer, que hace un estilo distinto y que ejerce democráticamente de tal manera de que el Partido Socialista vuelva a esas raíces y con los cambios de la sociedad actual. Entonces, yo creo que hay en el simbolismo de la elección de Maya un tema, pero también en el ejercicio del poder y el cambio que necesitamos al interior del partido. El partido no ha sido todo lo democrático que a uno le gustaría. En sus Eh, pese a que la mayor parte de los militantes las militantes son mujeres pero históricamente se han elegido mucho menos y los cargos eh, más unipersonales eh, siempre lo han ejercido hombre o entonces hoy día vivimos un cambio que fue lo que lo buscamos entre todos porque en el Congreso se aprobó esta manera de elegir paritaria Tiene que haber el mismo número de mujeres que el número de hombres y eso a mí me parece ya un aporte del Partido Socialista a propósito del tema eh, feminista. Pero no solo eso, necesitamos también un ejercicio del poder, aprender a hacer un ejercicio del poder que involucre, que cuide y no autoritario, que oprima. Entonces yo creo eh, que es muy interesante lo que está pasando Eh, y muy importante y entre todos los electos finalmente va a haber una gran responsabilidad para que esto de verdad se plasme en lo que va a ser la conducción del partido eh, hacia el futuro Bueno ya escuchamos a Soledad lo que, la propuesta de ella y yo mientras la escucho estoy pensando en los liderazgos y creo que acá en la Comuna Soledad ha sido la líder que nos ha conducido a, a digamos a la militancia y nos ha conducido a este trabajo esta comunicación con los territorios con las bases, con los dirigentes con la pobladora, con el joven y creo que eh, no solamente hay que votar y apoyar a Maya, sino que también hay que votar y apoyar a Soledad Barría la B42 ¿Hay otra pregunta? Es o... que yo quiero clarificar eso del, a propósito de la de lo que pasa es que si eh, usted que me está escuchando tiene la amabilidad de apoyarme indirectamente está apoyando la lista de mayas. Todos los que vamos en la lista, esto yo explicaba que es como un legislativo, aquí no se va a votar por un presidente o una presidenta, se vota por electores, por así decir. Entonces, si usted, eh, si yo salgo electa votando por el B-42 entonces el compromiso de todos los que vamos en esa lista es que Maya va a ser la próxima presidenta, porque no se vota por él o la presidenta sino que se vota por un hombre y por una mujer, insisto en cinco listas, al Comité Central Nacional eh, va Ernesto Águila como hombre voy yo como mujer y otros muchos digamos al Comité Central por la región va Pascal y van eh, por ejemplo va Carmen Andrade al Comité Central por la Región también, que que es bastante conocida acá, no es cierto fue concejala, no alcanzó a llegar, yo también la había invitado, por cierto, va en la misma lista, eh, y al Comunal, donde tenemos dos estupendas representantes. Eh, la... ¿Hay, una ¿Hay más preguntas? Sí. Sí, Muchas sí. gracias, acá en Estudio 2. Llegó la pregunta de parte de Joel Millanado. quien es bombero? Está muy interesante esta conversación. Pero le quiero hacer una pregunta al panel. Dice Joel, ¿hay algún tipo de mea culpa en términos de ustedes que son de la base a lo que ha hecho el Partido Socialista últimamente en lo que es la política a nivel eh, nacional? ¿Y cómo afectaría a votar en Puente Alto las políticas que se toman para nuestro país? Perdón, ¿cómo fue la política? Es decir, ¿de qué manera afecta el que yo vote por en Puente Alto, siendo socialista, Joel Millanao, eh, las decisiones que se toman a nivel de país? De país. Queda abierta la pregunta, el micrófono. Bueno, primero hacernos cargo de lo que señala el auditor sobre el tema de, de del mea culpa o de una autocrítica. Parte de nuestra lista se constituye como una respuesta a, a lo que fue una ausencia autocrítica frente a, a la derrota presidencial en manos de la derecha y eh, que permitió que era sebastián piñera llegara nuevamente al gobierno con, con consecuencias bastante claras y lamentables en términos de recortes de derechos sociales laborales eh, como se ha visto o sea eh, que triunfe una u otra opción no es no es indiferente a la población y yo creo que faltó efectivamente una autocrítica lo, lo normal es que es que cuando una opción política es derrotada Eh, quienes la, la lider, lideraron eh, renuncian a sus cargos eso eso eh, presenten por lo menos sus cargos a, a disposición y eso no ocurrió y eso tiene la dificultad de que eh, genera un tapón en la en lo que puede ser un proceso de autocrítica y rectificación y yo creo que eso ha faltado en el partido socialista en estos dos años eh, y eso es lo que yo creo que también está en juego en esta elección yo creo que hay hay un mea culpa pendiente, hay una autocrítica pendiente del Partido Socialista eh, que yo creo que, bueno tiene que ver con esa derrota, pero tiene que ver también con una transición mucho más larga, más compleja y en lo cual eh, eh, yo creo que muchas veces nuestros votantes eh, no han entendido bien algunas de las políticas del Partido Socialista y quieren recuperar un Partido Socialista más de izquierda que defienda eh, fuertemente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras chilenas. ¿Para ¿Para ¿A la, a la pregunta? ¿Algún comentario o pregunta porque ya nos quedan eh, como para darnos? Sí, yo necesario. yo quería decirle también que efectivamente el el mea culpa está implícito en esto que decimos que esta lista no quiere continuidad, sino que quiere un cambio. Eh ahora y eh, dentrotro de la lista hay una opción que algunos de nosotros representamos que se llama de la izquierda socialista que es una, eh, que es un sub pacto al interior de, de aquello que eh, hemos sido bastante más críticos. Eh, en justamente la conducción del partido y en la necesidad de un cambio eh, firme con una mirada, un enraizamiento profundo en la izquierda y desde esa perspectiva eh, una autocrítica eh, a lo que se ha hecho, pero no hay que olvidar que hemos sido gobiernos de alianza. Y cuando uno ha sido gobierno de alianza, mucho de lo que critica tiene que ver con la posibilidad de armar o no alianza. Hoy día eso no se da. Hoy día somos más libres como Partido Socialista de poder plantear efectivamente lo que nosotros nosotras sentimos en muchas materias. Por ejemplo, mí, en la, lo mismo de salud. Siempre me dicen, ¿pero por qué cuando usted estuvo en el gobierno no se pudo? Bueno, porque estábamos en otro contexto, estábamos en una alianza y no había fuerza política para construir una salida solidaria, universal. En ese momento no lo teníamos. Pero hoy día estamos llamados a constituir esa fuerza. Entonces es una autocrítica en el sentido de que efectivamente tuvimos como política de alianza ...que aceptar muchos elementos... ...no los señalamos claramente... ...cuáles eran eh, los elementos... ...que no nos gustaban... Eh, ...y yo creo que eso... Eh, fue una un, ...nos faltó... ...digamos en el partido poder señalar... Eh, ...en todo momento... ...cuál es el ideario del partido... ...y en qué momento estamos apartándonos... ...justamente para poder hacer alianzas... ...con otros... ...hay que entender que la política... ...significa ganar poder tener la posibilidad de hacer esos cambios y para poder hacer esos cambios se necesita fuerza política, es decir, representante, ya sea como partido, ya sea a nivel de los parlamentarios, pero hay que acumular poder para poder efectivamente hacer los cambios. Si queremos que el Partido Socialista haga los cambios enraizados y no eh, lo, la mantención de políticas neoliberales, como muchos de nosotros hemos señalado Eh, qué eh, es lo que hay que revisar y hacer esa aut autocrítica a nuestro eh, auditor es revisar. Nosotros no podemos seguir siendo un partido afín o que le haga el juego al neoliberalismo. Nosotros somos un instrumento de cambio para cambiar esta desigualdad social eh, individualista neoliberal a la cual estamos sujetos. Eso es, pues. Entonces, este domingo el llamado es a votar. Y yo, ¿A dónde? Y me gustaría eh, que cada uno de los aquí presentes pudieran hacer un llamado para este domingo. Acá en Puente Alto nosotros vamos a tener nuestro local de votación en el Liceo de Puente Alto, pero la entrada en el gimnasio por Gandarilla. Así que dejo abierto para que ustedes puedan entregar su mensaje a los votantes de la comuna de Puente Alto para este domingo 26. ...compañeras, compañeros... Eh, ...bueno, la verdad es que... ...justo lo tenía así como marcadito... ...hacer el, el, el llamado a toda la militancia... ...que se levante este domingo... ...que nos acompañe... ...si, si está cansado en realidad... De, de, del de, de, ...de esta política que se ha hecho... ...bueno, levántese... ...acompáñenos en la lista B... Eh, ...para el comunal... Eh, ...yo voy a dar el nombre de todos los compañeros... ...porque los que no están acá... ...no es porque no quisieron... ...sino que es porque en realidad sus trabajos... Eh, eh, ...no se los permitió... ...entonces voy a dar eh, el, el nombre... ...la letra y el número... ...ah bueno acá está eh, Paloma Silva... ...que es B9... ...yo Alejandra Peña... ...que soy el B10... ...Rebeca Maureira... ...que es el B11... ...el compañero Juan Guajardo... ...que es B12 el compañero Mauricio Rojas, que es B13, y Luis Bustamante, que es B14. Si, si el de lunes para adelante queremos un comunal presente en el territorio que trabaje con toda la militancia y con la gente del territorio bueno, Puente Alto, acompáñenos este domingo. Eso. Bueno, a esa listado habría que agregarle también el de don Pascal Merino, que es el... B16. B16. Don Ernesto... Ah, el compañero, perdón. Ernesto Águila, B57, y Doña Ma Soledad Barría, el B42. Eh, el llamado. ¿A votar el domingo? ¿Di lo mismo? ¿Di lo mismo? Que se levante. Eh, bueno, hacemos un llamado a, a, a las compañeras y compañera, eh, compañeros de Puente Alto para la sí, A la juventud también Que se levanten eh, Sabemos que hay muchos militantes En Puente Alto Y que lamentablemente no están votando Ya desde hace tiempo Pero los llamamos para, para Que formemos entre todos Un reencantamiento del Partido Socialista Para poder volver a hacer lo que Todos quisimos en algún momento que fuese Así que los invitamos a votar este domingo 26 por la lista B eh, Por cualquiera de nosotros Por cualquiera de nosotros Mujer y hombre, también tienen que recordar eso. Y, y eso, lo, eh, el domingo lo esperamos. Bueno, yo también quisiera cerrar diciendo que el desencanto, el aburrimiento, no contribuye sino a perpetuar lo que está ocurriendo hoy día. Es decir, para tener legitimidad en el reclamo, participemos. La militancia política es voluntaria. Y si hay mil compañeros inscritos en Puente Alto es porque voluntariamente participan de un partido y lo esencial de la participación es entrar en este debate democrático hoy día no es simplemente el ejercicio de ir a votar sino que tenemos importantes decisiones que, que tomar nosotros estamos apostando por un cambio de dirección del Partido Socialista y te invito a que vayas y te manifiestes muchas gracias, muchas gracias También, bueno, me quiero sumar al llamado a, a todos los militantes socialistas de Puente Alto a concurrir este domingo. Yo pienso que esta elección es probablemente una de las más importantes elecciones del Partido Socialista desde el año 90 a la fecha. O sea, estoy diciendo de que de que es una elección en que se juegan verdaderamente eh, opciones que pueden tener que ver con un largo periodo hacia adelante del Partido Socialista. Y nosotros pensamos que la opción de Maya Fernández reabre una esperanza de todos aquellos militantes que han estado esperando recuperar eh, el Partido Socialista para, para un proyecto mucho más definido, de izquierda junto a los a los ciudadanos, junto a los trabajadores eh, al lado de ellos, defendiéndolos y, y eh, presentando una oposición clara a la derecha y presentando también alternativas de gobierno a nivel nacional y local. Así que los llamo a todos a concurrir a votar es no es una elección más del Partido Socialista es una de las más importantes que hemos tenido así que a levantarse ese día eh, y a votar temprano y a votar en el lado correcto de la historia que que en este caso es Maya Fernández Allende presidenta del Partido Socialista Lista B Sí, yo quiero hacer tres invitaciones Muy bien Qué bueno. eh, la primera de todas, bueno, además de sumarme a la del día domingo, que ya eh, se ha repetido y que, insistimos, es en el Liceo de Puente Alto, entrada por Gandarillas, por el gimnasio. Eh, eso va a estar abierto todo el día. ¿Hasta qué hora sabemos la...? Son ocho horas. Ocho horas. Por lo tanto, se constituye a las nueve, a las nueve y media, por ahí vamos a, a estar listos. Muy bien. Eh, la segunda invitación es este viernes, mañana... A las siete y media de la tarde nos va a visitar Maya Fernández. Tenemos la posibilidad en Puente Alto eh, de eh, tener a la próxima presidenta del Partido Socialista. Eh, ella va a hacer el cierre de campaña acá. Yo quiero eh, hacer notar esto como un gesto eh, también de la relevancia que tiene Puente Alto. Muchas veces... Eh, decimos que no nos inflan, que... Eh, bueno, de hecho, una parte de la pregunta del compañero era que se nos olvidó eh, qué relevancia tiene tomar decisiones acá. Uno de los elementos centrales, invito al compañero a que pudiera ir mañana a escuchar a nuestra candidata que vamos a estar a las 7 y media de la tarde en el tercer piso del sindicato papelero aquí en Conchitoro 176, de la plaza, una cuadrita para allá. Porque uno de los elementos y de las apuestas centrales de Maya y de los que estamos en esto es el respeto a las bases, es el respeto a las, de, a las decisiones que se tomen en los comunales, en los regionales, para las candidaturas, pero también para las distintas mociones y ponencias. Entonces, es una oportunidad también para nuestra gente de Puente Alto de que pueda escuchar a nuestra candidata. Se van a presentar distintos candidatos también y podemos tomar un cafecito eh, rico de un día viernes en la tarde, mañana entonces en el tercer piso del sindicato papelero. Pero yo quería una tercera invitación. <ríe> eh, es que esto no se termina el día domingo esto vuelve a partir el día domingo eh, y decirle que somos muchos los que trabajamos en Puente Alto como militantes coordinados con las organizaciones sociales desde ya dejarlo invitado yo los puedo invitar a, es el núcleo en el que yo participo, que se llama Núcleo Pellín nosotros trabajamos en núcleo para poder formarnos mejor, para poder invitar a los y las jóvenes entonces recuperar la organización del partido para desde allí, en conjunto, como colectivo, poder salir a trabajar con las organizaciones, va a seguir siendo un gran desafío desde el día lunes en adelante, más allá de lo que suceda en las elecciones. Entonces yo no quisiera decir que esto termina el domingo, sino que vuelve a partir lo que esperamos que sea una nueva etapa, pero independientemente de las etapas, el nivel local, tenemos que seguirlo fortaleciendo. No hay más eh, comentarios, estamos en la hora. Quiero agradecer al panel Alejandra Peña, candidata, Paloma Silva, también candidata de la Juventud, don Pascal Merino, candidato al Comité Central por la Región Metropolitana, eh, Ernesto Águila, candidato al Comité Central, al igual que Soledad Barría. Agradecer también a las personas que preguntaron, que hicieron preguntas, que fue el desafío más importante para el panel, en donde nosotros tenemos que ir con, conduciendo lo, lo, lo, las inquietudes de la base. Y también me, me sopla aquí la doctora la Barría, no. eh, que prefiero que lo diga ella… Que no nos olvidemos que también va al Comité Central por la región, al igual que Pascal, va Carmen Andrade en esta misma lista. Ella es una gran puentealtina también, al igual que todos los en este panel, eh, que no me cabe duda que podría representar muy bien en el Comité Central los, las necesidades eh, y los aportes de Puente Alto. Ella es la B3. Sí, es importante que nos haya recordado eso, doctora. En realidad, Carmen estuvo acá, ella fue... Bueno, siempre ha sido de acá y militante. E hizo un periodo de en la concejalía y yo creo que tengo que hacer ahí también un voto de, de confianza y de apoyo porque eh, cuando terminó cuando terminó su campaña y se comprometió con las mujeres a, armar, a apoyarme, a armar la red de mujeres de Puente Alto por la Igualdad de Derecho. Y eso, eh, hasta hoy día, digamos... Eh, continúa trabajándose en eso no con la misma fuerza pero eh, son cosas que quedan y que la comunidad no puede olvidar así es que a todas y todos este domingo al gimnasio del Liceo Puente Alto a partir de las 9 y media para votar por el Partido Socialista y no olviden todos por la lista B Y recordar que el voto en esta ocasión se marca por dos. Es decir, en el comunal, si va a apoyar una mujer, debe marcar también a uno de los compañeros de esta lista. Y así sucesivamente, al nacional, al metropolitano, al provincial y también al regional. Muchas gracias a todas y todos, especialmente a este panel